Vamos a hablar con el presidente de la dirección de Vialidad Río Negrina... Eh, el ingeniero Raúl Grum, a quien agradecemos estos minutos para charlar con nosotros aquí con Radio Encuentro, porque bueno, hay anuncios, el camino de la costa es uno de los temas que queremos tratar eh, y bueno, queremos ahí a ver qué, qué novedades hay, si es tan cierto que estamos cerca de que se rehabilite después de un tiempo que estuvo cerrado, a partir de que el movimiento natural de esa zona de la costa hace que haya tapado una duna el camino, bueno, que es lo que están haciendo y llevando adelante. Grum, ¿qué tal, cómo te va? Walter Carriqueo te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Mía Walter, eh, un gusto, un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, qué, qué nos puedes contar? ¿Cuál es el estado? Están así como se viene dando a conocer que estamos eh, cerca de que en este verano el camino va a estar otra vez eh, listo para conectar eh, el puerto de San Antonio Este con eh, Lobería, digamos, de alguna manera para los que estamos acá. Eh, claro, exactamente completar el, ese tramo de la ruta 1 que bueno ya hace tres años, desde antes de la pandemia, que que los médanos este lo taparon directamente, tres kilómetros, este, en un tramo intermedio, eh, digamos desde Bahía Creek, este, hacia uh -huh. Pozo Salado, eh, bueno, ahí estuvimos trabajando con medio ambiente, con turismo, eh, el DPA tuvo que definir la línea de ribera, así que hicimos el proyecto eh, durante la pandemia. Eh, y bueno, y a principio de año comenzamos con la ejecución de esa nueva traza, que va a ser por la costa, va a continuar, este, de, si uno avanza desde Bahía Creek hacia Pozo Salado, hay 6 kilómetros del, del viejo camino de la vieja traza, y luego la traza eh, tomaba hacia el continente, digamos. Bueno, eso eso que, estaba, que no estaba sobre la costa fue lo que se tapó. Así que la traza va a continuar este, hasta la caleta, hasta la caleta de los loros. este por la costa y bueno ahí, ahí estamos trabajando este, por la administración con el equipo vial eh, eh, estimamos que para fines de octubre o sea antes de la temporada estival seguro este ya el camino va a estar habilitado y bueno realmente eh, una alegría poder recuperar este, no no solo ese tramo sino poder recuperar como vos decías este todo ese hermoso ese hermoso camino por la costa que bueno que es Único prácticamente en la Argentina, así que realmente, eh, bueno, contento porque lo vamos a poder lograr. Uh -huh. Y eh, me parece que uno de los temas y desafíos, eh, esto de mantenerlo como camino de la costa, ¿no? Me imagino a la hora de dibujar la traza, se trató de buscar la alternativa de que no pierda esa riqueza. Sí, totalmente, totalmente. Eh, eh, saliendo de zonas de acantilados, eh, ya en esa zona no es acantilado, ya el camino este, va... prácticamente a nivel de la playa, este, justamente bueno, ahí trabajamos en el alteo, este, pero realmente es una zona hermosa, este, única dentro del, dentro de la traza, y bueno, realmente está quedando muy bien, estamos avanzando bien, ya son siete kilómetros en total lo que teníamos que, que consolidar, y ya vamos este, a más de un 50%, así que hemos avanzado bien. Raúl, te pregunto por otra ruta, porque acá están escuchando y pregúntense. La ruta 6, que tengo acá me dicen que está entre Yacobás y Señor Quinco, que algunos toman para ir al Bolsón por el Maité. ¿Cuál es la situación sí. de esa ruta? Bueno, esa es una, una ruta provincial que atraviesa toda la provincia, eh, de norte a sur, eh, nace en Casa de Piedra, allá en el límite con La Pampa. Eh, eh, y justamente es eh, una ruta, cuyo uno de los tramos desde la ruta 22... hasta que en Palma con la Ocho, este, eh, que llega a con pavimentada, bueno hace poco se eh, hicimos la apertura de una licitación este a través de la UPCF que es la unidad eh, ejecutora provincial y estamos bueno tratando de, de lograr este la adjudicación y la firma del contrato porque realmente ese tramo puntual entre Roca este y Arostegui que es este un punto ahí intermedio que luego como decía en Palma con la ocho está muy complicada. Lo que vos mencionás, luego la ruta 6 continúa por Jacobasi y después sí, llega hasta cerca de año 5, hay en Palma con una nacional, uh -huh. que es la 1C40, pero eso es todo riquio. Eh, nosotros le hacemos mucho mantenimiento, obviamente que en esto en toda esta temporada, hace más de un mes está nevando en la zona. Uh -huh. este, nuevamente este fin de semana hay un anuncio importante de nevada y yo lo que digo siempre en esta época, Walter, es importante que Este, por medio de nuestra página que mantenemos actualizado el estado de rutas la gente consulte antes de viajar porque bueno este, la nieve eh, no es solo nieve digamos hay que tener cuidado con el hielo pero también luego este, produce barro produce no, este, claro claro claro sí. no no digo para que se tome en cuenta si alguno está o piensa hacerlo ahora en este fin de semana largo que no de hecho no está recomendado porque va, va a estar nevando todo por lo menos desde no mañana. no no no realmente muy complicado este pero en nuestro parte que es ww punto dirección de vialidad de río Mirina, eh, vialidad punto negro perdón punto uh -huh. este ahí podrá encontrar la la información actualizada todos los días así que este recomiendo eso y sí realmente este en esta época es complicada sobre todo para vehículos que no son doble tracción y que no son camionetas esa generación no, esa vuelvo a la ruta 1 entonces eh, eh, todo si va todo bien eh, antes de fin de año quedará habilitada va a quedar habilitada exactamente este para antes de fin de año así que eh, bueno creo que mmm, con mucho esfuerzo porque ya te decía que lo hicimos por la administración este pero pero es así, y bueno, este, nada, eh, después seguiremos trabajando en el mantenimiento claro. de toda la Ruta 1, que es complicada por el movimiento de médanos, en distintos sectores, este Bahía Rosas, por ejemplo, es uno de ellos, y mismo Bahía Crick, donde también este, hay medanos que afectan normalmente el camino, pero bueno, siempre tenemos equipos este, destacados ahí como para poder hacer el, este, el especial. Raúl, gracias por estos minutos, eh, nos, seguramente estaremos otra vez en contacto y queríamos un poco repasar y esto de hacernos eco de esta buena noticia, para aquellos que hemos tenido la suerte de recorrer, es una ruta increíble y ojalá esto se pueda dar otra vez, bueno, y después ya vendrá todo lo que tiene que ver con la precaución necesaria a la hora de este tipo de rutas, este, que alguno piensa que va arriba del pavimento y nada que ver claramente manejar sobre ripio que pobre pavimento, sobre pavimento. Así eh, que... Exactamente, con todas las precauciones. Bueno, Walter, te un gusto este, y, y gracias a a la radio y un saludo a todos los abrazos abrazo grande hasta luego Raúl Grum hablando con nosotros Vialidad Río no. Negrina La Ruta 1